Voy a empezar con el clásico Había una vez o érase una vez Porque esta es la historia de Alternativo Un pibe al que consideraban poco común Él tenía 17 años Y cursaba el último año del secundario Sus actividades También consideradas poco comunes Por el colectivo social Consistían en ir a diversos eventos De cine independiente Asistir a recitales de pequeñas e ignoradas bandas musicales Y participar activamente En diversas asambleas barriales Alternativo siempre buscaba una opción paralela a lo que ofrecía una sociedad que ya estaba establecida Alternativo se rodeaba de gente que pensaba como él Tenía amigos que militaban en asociaciones que protegen el medio ambiente Uno de ellos lo invitó a participar en talleres de escritura en espacios en los que del cemento florecía el debate Y el ruido de la sociedad bulliciosa se hacía de lado para escuchar opiniones y propuestas distintas Alternativo se enojaba cuando lo llamaban extraño o distinto o rarito, y tampoco le gustaba que lo consideren parte de una tribu urbana. Alternativo participaba de actividades de distintos géneros artísticos, políticos y solidarios, pero principalmente se involucraba con lo que tiene que ver con lo cultural y se oponía a los modelos comúnmente aceptados. Alternativo creció y siguió expresando libremente su pensamiento y su ideal a través del arte, Tocaba en pequeños bares y teatros con su banda y además pintaba murales expresando lo que sentía respecto de la realidad. En el programa de hoy, de Hora Libre, vamos a hablar sobre lo alternativo. Es por eso que decidimos llevarle la contra a lo establecido y comenzar el programa con un cuento. Siempre los chicos nos sorprenden, acá estamos en hora libre, domingo 19 del 9 del 2010. Ellos son de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, y cada uno de ellos nos vamos a, a ir mostrando en el aire, hablando. Me van a decir cómo se llaman, quiénes son, de dónde vienen, de qué barrio, eh, por qué están acá. ¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Belén, eh, soy de Barrio de Flores, y nada, me interesaba mucho el taller de radio como se manejaba lo que era el ambiente bien bueno, mi nombre es Paloma yo soy de Villa Crespo pero voy al colegio en Flores eh, y también me, me gustó el, el tema de integrar el, el grupo para salir en la radio por lo que es la radio en sí que que te da como presentar temas espontáneamente que, que eso está bueno o sea bien. hablar de uno bienvenida entonces eh, bueno yo soy Daniela, vengo de Villa Santa Rita Eh, y bueno, me gustó bastante la idea de hacer un programa de radio y está buena la experiencia profesional, ¿no? Y no, me pareció que no, no podía perder la oportunidad. Ahí estamos. Mi nombre es Julieta, eh, soy de paternal. Me interesó entrar en el, tema de, el taller de radio por el tema de sacarle el mayor jugo posible a la secundaria y aprovechar este tipo de oportunidades que... No, no existen en todos lados. Aprovechar las oportunidades, bien, vamos a empezar por ahí. Mi nombre es Agustín, soy de Mataderos y también voy al Julio Cortázar. Y me interesaba porque es una oportunidad prácticamente que no todos los chicos tienen para lo que nosotros queremos seguir. Bien, vecino. Mi nombre es Franco, también soy de Mataderos y creo que es una experiencia única y religiosa. <risa> Y es muy bueno porque aprendés un montón de cosas que capaz que después te pueden servir para lo largo de la vida. Bien, y por ahí estoy de acuerdo. Hay algo de relegante en esto de volver a unir a la gente que está disgregada cuando nos escuchamos por radio. Bueno, mi nombre es Emiliano, soy de Villa del Parque. Y bueno, como todos decían, yo también quería sacarle el mayor jugo a toda la pueda del, del colegio y me pareció interesante el taller de radio. Mi nombre es Agustín, también de Villa del Parque Y bueno, vengo a la radio porque es lo que me apasiona y lo que me gusta Y fue la primera voz que escuchamos Así es, <risa> así es Bien, hechas las presentaciones Hoy el tema es la cultura alternativa, ¿no? Sí, Bien, si la gente se quiere comunicar con nosotros Hay un número de teléfono, te voy a pedir que me ayudes Es el 53714600 A ver si anoto 53714600. Si nos quieren escuchar mejor que a veces eh, en el aire, porque estamos en la 11:10 en la M11:10 también podemos hacer www.radiodelaciudad.gov.ar y en la semana www.radiorec.com.ar, ahí están las cosas, seguramente van a estar las fotografías, los trabajos, los trabajos de gráfica, van a estar algunos textos, algunas que otra entrevista, si veremos las caras de los chicos y las chicas. ¿Les parece? <risa> Sí. Hay así como poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. ¿Y cómo empezamos? Bueno, para empezar con la cultura alternativa, dentro de lo que es la literatura, hay un movimiento que se denomina Feria del Libro Independiente, donde bueno el principal objetivo de las personas es poder expresar lo que dicen sin depender del mercado y del sistema capitalista. Entonces este grupo de personas eh, decidieron reunirse y formar una feria Eh, donde cualquier el que quiera participar, el que escribe, o mismo ahora hay gente que hace ropa, que hay músicos, que pueden ir y mostrar lo que hacen. Pero bueno, eh, eh, tuve la oportunidad de realizar una entrevista que fue eh, en una de sus reuniones en la Asamblea de Flores, también un lugar bastante alternativo donde se realizan talleres, entre otras cosas. Pero bueno, mejor eh, escuchar tiene son por parte de ellos. Dale, escuchemos entonces y después me cuentan bien qué significa esto de ser alternativo. Vamos, escuchamos. Digamos, ...más que como una postura, digamos, sonaria ante el capital o ante la forma de hacer las cosas, también el desarrollo del conocimiento y de la tecnología hacen que, digamos, uno pueda hacer las cosas de un montón de maneras. Entonces, digamos, ser independiente y hacer las cosas como a uno más le sirve y si querés, digamos, poder sustituirlos en una variedad política para decir que las cosas se hacen así, de esta manera y no de la otra. Pero también, digamos... Uno hace las cosas como puede, en la música pasa lo mismo, digamos, antes por ahí la gente tenía que caer en el sello que tenía porque este, la Sony no la editaba. Por ahí con los medios de televisión que hay ahora, de internet y demás, lo pueden difundir lo pueden comprar en música, digamos, tiene que ver también con eso, con el desarrollo de la cultura y con que realmente, digamos, estamos dando cuenta de que se puede se pueden agarrar colectivos más informales y obtener, como en cuanto, resultados a nivel cultural. Acabamos de escuchar ahí uno de los trabajos realizados por los chicos Salieron en la calle Salieron a hablar con la gente sí, sí, ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo fue la experiencia? Y fue bastante interesante, ¿no? Escuchar otras voces y... Bueno, a mí por lo menos me recibieron muy bien Y me, me contaron un montón de cosas De cómo se manejan todo Aparte empezás a descubrir Yo, por ejemplo, hice la, fui a hablar con los de, entre, los de Eloisa Cartonera Y por medio de ellos me enteré de la Feria del Libro Independiente y entonces empecé a descubrir todas esas conexiones alternativas entre lo alternativo. Pregunto ahí eh, ¿cuál es la, la, la idea esta de eh, que uno puede entender como ser alternativo? ¿Lo vamos a trabajar en algún momento me lo van a contar con más detalle o me lo pueden contar ahora? Les pregunto, como prefieran. <risa> Digo porque en realidad eh, ¿Por qué hay alguien que se pueda llamar alternativo O hay una feria del libro que pueda ser alternativa? ¿Qué tiene distinta a otra? Me parece que tiene que ver más con el planteo eh, Que se opone un poco a, a, lo, a lo establecido en, en nuestra vida en general al, Bueno, sí, al capitalismo Que es el sistema que nos rige eh, y, uh, y busca hacer un planteo que justamente sea alternativo es que es me parece que surge de la necesidad de algo que es alternativo por ahí hay algo interesante entonces que es empezar a pensar si estado no alineado al sistema capitalista el sistema más común digamos que nos rige toda la sociedad y la otra esto no cuando hace falta cuando hay una necesidad y hay que empezar a buscar formas de dar respuesta que quizás el mercado no da o que lo establecido en el marco de la ley no lo, no, lo, no lo pensó digamos Eh, bien eh, por ahí les voy a pedir que vuelvan a dar el número de teléfono porque la gente parece que se quiere comunicar ¿cuál sería? 5-3-7-1 4 6 0, 0. por ahí nos acaban de llegar a ver algunos mensajes Elena de Villa del Parque me encantó el cuento el modo de contarlo la manera de hablar de, lo, de las diferencias las búsquedas de lo alternativo en el sentido más amplio ¿quién era el autor del cuento? Eh, yo a, Agustín Agustín bien acá Elena de Villa del Parque dice que estuvo bueno Julieta de Pueyrredol, me encantó el tratamiento del alternativo, es maravilloso, estaría bueno pensarlo en relación a las tomas y el tratamiento social de los adolescentes. ¿Qué le quieren contestar? Eh, que sí, que <risa> tiene, va, la idea en un momento fue hacer un poco también el planteo de las tomas. Claro, y si, si tenemos tiempo al final poder poder hablar sobre eso, ¿no? Y, y poder expresar lo que sentimos con respecto a las tomas. Es parte de aquello que nos atraviesa y que de alguna forma se transformó en una necesidad, ¿no?, de pensar. Sí, eh, está y de poder bueno. decir todo lo que tenemos para decir y demostrar que también pensamos y nos damos cuenta de las cosas que pasan. Por ahí, hace unas se hablaban de los prejuicios que tiene el mundo adulto con respecto a los jóvenes. Parte de eso me parece que es un reclamo que se va dando seguido en los adolescentes y jóvenes así que está bueno empezar a ser escuchado. El teléfono es el 53714600 si la gente se quiere comunicar. ¿Nosotros con qué seguimos ahora? ¿Quién me cuenta? Eh, antes de decir que con, con otra cosa, me gustaría recordarles que el 17 y 18 de octubre se realizará la Feria del Libro Independiente en la fábrica recuperada Chilabert. ¿Dónde queda más o menos esto? ¿Alguien sabe? ¿Barrio? Está <risa> La... puede ser humano son puede ser no no, no sé acá es de chile a ver si, si es por eso uh -huh. bueno después lo averiguamos si no, lo chequeamos y tiramos no la data así concreta está ya. bueno es una feria del libro alternativo Sí. bien bueno y ahora con qué seguimos quién me cuenta antes que se con eh, seguimos con eh, yo les voy a contar un poquito de eh, la editorial eloa cartonera que ...funciona en La Boca... ...en Aristóbulo del Valle 666... Eh, ...yo le estuve haciendo una entrevista a Alejandro... ...que trabaja ahí... ...es un lugar donde hacen libros de cartón... Eh, ...tiene... Eh, ...con cartones... ...y participación de los mismos cartoneros... ...son... Eh, ...se le vende... los derechos, ...se les entrega los derechos de autor... ...a este lugar... Y hacen una edición muy casera, muy artesanal, muy colorida. Y el lugar mismo es muy colorido, muy barrial. El barrio se acerca, participa en la literatura, llega a las personas de la boca. Y son libros muy baratos y muy muy simpáticos. Mirá sí, que bueno. Y bien, a ver, se llama, eh, imprenta Eloísa Cartotene, que es en Aristó Aristóbulo del Valle 666. Fácil de recordar. Sí. 666. Así como Aristóbulo uh -huh. del Valle, Barrio de la Boca. Bien, ¿tenemos alguien que nos cuente un poco más sobre esto? Sí, acá eh, podemos escuchar a Alejandro, que nos va a hablar un poco de, de qué se trata. Escuchémoslo. Eloisa Carlton era. Comprendimiento es una cooperativa editorial, o sea editamos libros y la forma de organizamos para producir y funcionar es el sistema cooperativo. Los trabajadores de la cooperativa, precisamente, son los dueños del, del trabajo, no es quien está contratado por otra persona que es el dueño de una empresa o algo así, sino que los trabajadores todos son propietarios y asentadores. ¿Cómo es el, el proceso de creación de un, de un libro de Loisa Cartonera? tiene varios pasos, son hechos manualmente, en su mayoría tenemos una imprenta, una imprenta muy antigua y una vez que el libro se imprime pasa por varios procesos, como el que yo ahora que es cortar el cartón pues se dobla, se blanquea, se, se pinta, ¿Eh? es? Eh, se pega, Atrapado, también mirada. se compagina los interiores son muchos procesos manuales que reemplazan los otros procesos mecánicos Embe todo esto que te conté, en vez de hacer una máquina, lo hacen en persona y de esa manera se crea una, una mano de obra. Continuamos en hora libre, estamos en la M1110. Esto es parte de lo que se realiza de lo que se quiere comunicar, de lo que tenemos para decir. Por ahí me parece interesante, estábamos buscando la dirección y los chicos la encontraron en Chilaver 1136. ¿Qué es esto? Es donde se realizará la próxima Feria de Libros Independientes Independiente, los días 17 y 18 de octubre. Bien, Chilabert, 1136, Barrio de Pompeya, casi Centenera, me dicen por acá. Eh, hay un montón de colectivos que pasan por esa zona. Está bueno acercarse. Así que, nada, está interesante como para aquel que quiera conocer algunos libros y algunas cuestiones. Estamos hablando de la eh, imprenta, Juli. Sí. Eh, El Oiza Cartonera es... Eh, bueno ahí más o menos alejandro nos contaba cómo se hacen eh, que es un proceso eh, muy muy artesanal en el que ellos no tienen un son una cooperativa no tienen un horario fijo no tienen jefe eh, más o menos a la tarde van llegando se ponen a cortar se escuchaba de fondo como cortaba los cartones mientras Ay. me contaba eh, adentro nosotros estábamos en la esquina pero ...ahí que está en una esquina este lugar... ...estábamos en la puerta y adentro... Eh, ...estaba también... ...una chica pintando... Eh, ...tienen... ...tienen la verdad... un ...una cantidad de libros... ...y de, y de autores muy interesantes... ...que aparte... Eh, ...hacen esto de... ...no no no tienen ningún rédito... ...sino que... ...entregan esto más por una necesidad de expresarse, justamente, que le da la posibilidad a esta editorial de hacer su trabajo y de de también a ayudar a difundir la literatura un poco. Entonces tiene algún rédito, pero que es cultural y que claro, no es económico. No, que no que es alternativo, justamente no es el rédito capitalista. Bien, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, yo me estoy olvidando, pero bueno, porque me falta Leonardo Rivadeneira acá en el aire, nos falta porque no andan los ascensores, yo les cuento. Entonces el locutor de piso, eh, que antes nos acompañaba todo el programa, ahora no puede estar, entonces están los otros locutores, y nosotros vamos a tener una pequeñísima tanda y después continuamos con más horas libres, ¿les parece? Eh, ¿Vale? Ahora, antes de la tanda, vamos a escuchar Marisabel de, de Andinao. Y ahí se pega a la tanda, entonces. Dale. A María Isabel vamos a escuchar y ahí, entonces, seguimos con la tanda de Hora Libre. Vamos. Eh, novela, cuento, poesía, crónica libro para hi savais des del balcó un sen peronar ver passar Chicos, tienen la palabra hora libre bien de todos am 11 10 radio de la ciudad bien, bien de todos si te pones al día ganamos todos rentas de la ciudad presenta su plan de facilidades de pago 2010 y para que los pequeños contribuyentes puedan regularizar sus impuestos vencidos al 31 de diciembre de 2009. Últimos días, tenés tiempo hasta el 21 de septiembre. Inscribite en el plan en www.jip.gov.ar. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Este martes 21 de septiembre, le damos la bienvenida a la estación más linda del año. Bienvenida a Primavera, shows en vivo de La Mosca, Infierno 18, Miranda y muchos más convenía a disfrutarlos en el Parque San Benito Avenida Figueroa Alcorte y La Pampa desde las 13 horas En caso de lluvia, se pasa al sábado 25 de septiembre Te esperamos para pasarla bien con amigos y sin alcohol Haciendo Buenos Aires Buenos Aires Ciudad Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta llegamos al Año Cero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 a las 13 sí. Sentís admirar por este río persis que vas a desaparecer Un día de estos, esta unión nos va a matar No te despiertas para mirar Yo ya te perdí entre las luces de mi ciudad ten a explicar que la Ràdio Unió no és casualmentu. No te van a creer no te vanentend. Estamos en hora libre. ¿Y qué estábamos escuchando? Estábamos Pero... escuchando Radio Unión por la banda Bento, que tocan este sábado. Ahí Belén dice el lugar. Tocan el próximo sábado 25 de septiembre en La Castorera bien, por ahí yo les tengo que agradecer a Ezequiel que nos está haciendo de la conexión telefónica que está haciendo la producción, Alberto Burgos que nos está ayudando a salir al aire, como siempre en la operación técnica, les cuento que como siempre la producción general está Mariano Molina eh, Néstor Cortés en la producción periodística y hoy a cargo del trabajo con los chicos el trabajo pedagógico y parte de la producción eh, que tiene que ver con todos los contenidos que estamos trabajando en la cultura alternativa está Eva González García eh, nos llama por teléfono, la gente a qué número sí 53714600 y quién nos habla y quién nos nos mandó un mensajito Rodolfo de Villa del Parque que dice que quiere felicitar a los chicos por la realización del programa la voluntad que han puesto para hacerlo sé que esto se hace por fuera del horario lectivo y es voluntario lo que hace más interesante y que los jóvenes tiran para adelante no todo está perdido dice por ahí está bueno que empecemos a ver las cosas que hay que remarcar hay que ver como algo positivo y que por otra parte hay que hacer visible hay que hacer visible hay que visibilizar es parte de lo que los medios tenemos como tarea ¿cómo seguimos? ¿quién me cuenta? Eh, te hago un comentario rapidito que no se pudo pasar antes eh, entre los libros que edita Eloisa oh. Cartonera se encuentra eh, libros de Foguit de Washington eh, Cucurto Casas Gabriela Bermeja Rodolfo Walsh Urondo Bustos Conti toro entre muchos otros y nada como para hacer el comentario de los distintos autores que son si alguien está interesado entonces y si se quiere acercar, Aristóbulo del Valle 6666, ahí está eh, la imprenta y se pueden llegar a conseguir los libros, se puede interactuar con esta gente, ellos están produciendo, ellos tienen varias cosas que me parece interesante y que por ahí pueden ayudarnos a acercarnos a la vida del libro y de la cultura letrada, ¿no? Eh, por ahí nos llamaban por teléfono y nos querían decir que la cooperativa eh, de Chilabert 1136 es una fábrica recuperada también. Es una fábrica recuperada que está en Chilabert, eh, 1136, entre Avenida Cobo y Avenida de la Plata. Por ahí, si quieren saber entonces cómo acercarse, tenemos algunas direcciones. Eh, estábamos hablando de este lugar porque acá se va a hacer una... La próxima feria del Libro Independiente, el 17 y 18 de octubre. Cuéntame de una buena vez cómo seguimos. Sí, sí. sí. acá sacando el atavoz en la mesa somos 50% mujeres, 50% hombres, pero en realidad... Hay mayoría de mujeres, pero nuestra compañera Melina no pudo venir porque estaba con problemas estomacales, pero sí estuvo en la realización de todo lo que es el programa. Y ella, recorriendo radios, le hizo una entrevista a Mariano Molina, que trabaja en, en Radio Sudaca Itinerante, es un proyecto de él, y bueno, justamente le fue hacer una entrevista y ahora vamos a escuchar Eh, ¿Cómo surgió el origen de la radio? Una radio que va recorriendo lugares, que sale por internet y que por otra parte trata de re, como ir revalorizando cosas que una a veces no sabe que existen. Así que está bueno. ¿Escuchamos la entrevista? Dale, perfecto. En 2007 tenemos ganas de hacer un programa que salga a visitar organizaciones barriales, comunitarias. Estábamos discutiendo con mucha gente el tema de la ley de la radiodifusión, la necesidad de cambiar la la vieja ley de la dictadura y creíamos que un pequeño aporte a todo ese debate es ayudar a que las radios comunitarias salgan a sus barrios. Un poco a partir de ahí surge la idea de Radio Sudaca, que es fundamentalmente un programa de radio que tiene un equipo de exteriores y que todos los sábados de 11 a 13 horas transmite desde diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires o del, del conurbano. Es un programa de radio que tiene su página web, que es radiosudaca.com.ar. Ahí lo podés escuchar en vivo o también este, en la semana lo, lo vamos colgando. Pero a su vez, como se llama, se puede escuchar por aire en las radios donde sale. digo Este programa sale en 10 radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Lo podés escuchar en vivo y en directo en FM Moreno, Radio Gráfica, en FM La Posta. Estamos saliendo ahora en una radio de Uruguay también que transmite vía internet y después durante la semana en otras radios, este, donde estamos saliendo, o sea, muchas radios lo puedes escuchar vía internet, no solo en nuestra página, sino en las otras radios y en el lugar de de referencia lo puedes escuchar por aire, a la boca Tuvimos mucho también, este te decía, por la zona oeste. Hemos hecho algún programa por Rosario. Hemos estado en Uruguay cubriendo las elecciones del año pasado. Hemos estado en San Andrés de Giles, en Pilar. Hemos ido ahí por, por muchos lugares. Escuchábamos ahí como eh, la radio también se puede hacer una forma distinta, ¿no? Eh, Esta realización, me dijiste, ¿desde qué compañera? De Melina. Marina ¿Y qué más estuvieron averiguando? y Ella hizo otra parte de la entrevista más Que sobre el staff y cómo lo hacen Bien, por ahí está bueno conocer parte de estos proyectos Que a veces eh, tienen parte, de por ejemplo, el medio En este caso el medio de lo que es la radio Pero que por otra parte rompen con la lógica del medio ¿no? eh, Esta cosa es ir corriéndose eh, Los estudios por lo general están en espacios fijos y ellos precisamente lo que hacen es eso. Eh, Escuchemos la entrevista y después continuamos eh, comentando parte de lo que es lo alternativo y, la, y su cultura, digamos. Nosotros tenemos eh, un grupo de columnistas que cada dos o tres semanas nos llamamos para grabar las columnas. Son periodistas, hay un referente muy importante de, en el tema de religión, un sociólogo y un teólogo que se llama Rubendri. Está una socióloga que es como una analista política, se llama María Pía López, en el tema de gremial está Víctor de Genaro, está el historiador Norberto Galazo, eh, tenemos una senadora en el Uruguay. Frente Amplio, un representante de, en Bolivia, eh, también en Ecuador, eh, gente de derechos humanos como Graciela D'Aleu. Una nueva ley que me parece que en última instancia lo que hace es democratizar la palabra y la posibilidad de que mucha gente tenga acceso a lugares que hasta ahora no han tenido y de legalizar muchos medios de comunicación que hasta hoy no han podido ser legales. En realidad no es una ley que cierra las puertas, sino es una ley que le abre las puertas, le permite a otros sectores que hasta ahora no podían tener acceso a los medios de comunicación comunicación. Me parece que que la trampa de, de los grandes medios, este que están encabezados por el grupo Clarín, pero que son muchos, lo que te dicen es esto es censura. No, verdad, no es censura. Se le abre la puerta a muchos otras gente parte de lo necesario es reconocer el trabajo en equipo por otra parte, no que una persona puede contar parte del cómo se realiza pero que en realidad es necesario en lo alternativo no estar solo empezar a reunirse con otras personas, empezar a intercambiar y en ese intercambio en ese sumarse, eh, es donde se pueden dar las posibilidades de dar respuestas que no están en el mercado que no están en lo establecido y que quizás en algún momento sean formas nuevas sí para toda la sociedad eh, por ahí cuando uno hace cuando hace radio Eh, imagina esto, ¿no? que uno está en un lugar Tranquilo, cómodo Y lo que imaginaron ellos fue algo distinto Bueno, salgamos al encuentro con la gente Que la gente también tenga voz eh, Está bueno, eh, estamos pasando por Lo alternativo y la cultura alternativa Ya estuvimos hablando por ahí Entonces de los libros, estuvimos hablando de la imprenta Ahora estamos hablando eh, De un proyecto que tiene que ver Con la radio ¿Con qué más eh, se, tiene, se, se toca Lo alternativo? Yo voy a hablar un poco de lo que es el cine independiente dentro del alternativo que, bueno, eh, para tener algunas características para decirle a la gente sería que el cine independiente eh, tiene muy bajo presupuesto usa menos del 50% de las grandes los grandes estudios cinematográficos y hace historias reales que están más cercanas a, a la gente y está bueno esto porque causa un impacto no, no son... Eh, historias inventadas como eh, cine comercial entonces a veces hace pensar a la gente en diferentes temáticas y estuve en un festival de cine ecológico yo, haciendo algunas preguntas a la gente y bueno algo eh, que me respeto. parece interesante de lo que estás diciendo es esto, no que quizás no tenga la pretensión de ser vendible económicamente, sino que tenga la pretensión de hacer pensar o de intervenir para que el otro de alguna forma se sienta implicado claro, lo que busca más que nada es eso, es Eh, mostrar a la gente realidades que, a veces, no, uno no, no sabe o no se da cuenta. Y, bueno, este festival de cine ecológico, que es el Green Film Fest, vino por primera vez acá a la Argentina, del 12 al 16 de agosto, y yo fui a la salida de una de las películas que tuvo eh, todo vendido, el cine. La película era Food Inc. Que, ah, me olvidé de decir, eh, pasaron 10 películas en el festival. Y eran películas que trataban temáticas ambientales y películas ganadoras de premios por ser documentales bastante, digamos... No sé no sé cuál sería la palabra, quizás, para decirlo. Críticos. Pero, claro, críticos. Uh -huh. eh, para temas ambientales, justamente. Y, bueno, la película esta eh, lo que mostraba era toda la mecanización de la comida que se le oculta a los consumidores y cómo las grandes fábricas no se preocupan por el bienestar del consumidor y nada más se preocupan por... Eh, como ganar bastante plata a través de sus productos, ¿no? Por seguir ganando plata. Exacto. Se preocupan y se ocupan en eso, en ganar dinero. Eh, no está mal. ¿Hicieron alguna entrevista o algo en esa...? Hice una encuesta, eh, les hice dos preguntas nada más a la gente mientras iba a la salida del cine, a los que no se me escaparon rápido. Eh, bueno, la primera pregunta era sobre qué les causó la película, qué les, cómo les impactó. Bueno, escuchámoslo. ¿Qué impacto les causó la película? Excelente, es muy dinero ver esta manera de consumismo, que para mí es una alternativa factible y que hay que mostrarlo más a más gente. Y la verdad es que es una película muy fuerte y está buenísima porque muestra un poco lo que lo que no vemos nunca y nos parece nos parece increíble. Yo soy vegetariana, así que digamos que ya tomé un poquito de conciencia del tema. Pues un poco de, de shock, porque bueno, realmente... Conta historias muy muy importantes sobre la comida que no, que no sabíamos. Por suerte está más centrado en Estados Unidos. Eh, bueno, la película, repito, se llama Food Inc. Es del director Robert Kenner. Y bueno, me, me impactó bastante el tema de encontrar muchos extranjeros. Eh, hay... O sea, había gente interesada que no era solamente de acá, claramente. Claro, me encontré eh, con mucha gente de distintos países y también vi a varios jóvenes saliendo de la sala. O sea, está muy bueno ver la gran diversidad que va a haber películas de esta temática, ¿no? Y... Está bueno para eso, ¿no? Para empezar a pensar que no es gente rara la alternativa, sino que es gente que busca eso, nuevas alternativas y nuevas formas, y que no es un problema de edad de capricho, sino que es la posibilidad de buscar un nuevo horizonte a veces. Y bueno, la segunda pregunta eh, tenía que ver con qué le parece a la gente que se realicen festivales así, de estas temáticas. Bueno, escuchamos a ver qué opinó y ahora me dicen ustedes qué opinan. Vale. ¿Qué les parece que se hagan festivales de cine si viendo películas de esta temática? Es muy buena idea, porque así tenés en dos o tres días, puedes adquirir una impresión por lo menos básico de, de diferentes temas y si te gusta aprender más y ver más de cosas que normalmente no hubiese visto. Deberían pasar de mucho más salas de cine, acá una sola sala el único lugar en Buenos Aires es una sola sala para mientras películas Y no hay, no hay entradas, es que no se consigue entradas ¿Te La verdad me parece que está bárbaro y que este tipo de contenido llegue al país y que se pueda consumir Me gusta que se concientice sobre el medio ambiente y aparte me encanta que el cine esté lleno Para mí es muy importante um, que hay películas um, que tracen temas así ¿Y a ustedes qué les parece esto de que se puedan realizar cuestiones eh, que salgan de lo común, como un festival, por ejemplo de cine alternativo y aparte abocado a la cuestión ecológica, por ejemplo? Para mí está muy bueno que se hagan eh, temáticas así, me gustaría más que se, se difunda más el tema, ¿no? Que se muestre por televisión por ahí, eh, por distintas radios, que se diga cuándo se va a hacer para que la gente se interese. Yo me enteré por mi profesora de radio que me dijo y fui a hacer la, a la entrevista pero bueno, cuando fui ya era tarde se habían vendido todas las entradas aunque tenía ganas de entrar a ver la película claro. también no solo que la gente se entere y que se difunda sino que se tome real conciencia de que la ecología es un problema muy grave desde desde la gente y también desde eh, nuestros funcionarios no si sí, yo opino lo mismo que hay que tomar conciencia y quiero que las películas siempre a la gente las hace repensar mucho más que todo cuando se habla de cosas independientes Y como dijo ella, la ecología creo que es algo importante, que, que no nos va a pasar a nosotros, le puede pasar a nuestros nietos, hijos, y que hay mucha gente que se lava las manos porque piensa que no nos van a afectar y pueden estar equivocados. Empezar a tener también algo de conciencia con respecto a aquello que dejamos como como raza humana, ¿no? Está bueno tener el espacio, como para poder comunicar y hacer pensar sobre eso. Respetar el lugar de donde venimos también, porque... Siempre vivimos de la tierra, por más que ahora no se note, pero, y a ella vamos, uh -huh. y es, es un poco nuestra madre también. Está bueno eso, ¿no? Eh, empezar a estar conectado con algunas cuestiones que parecen no estar presentes porque hay mucho plástico alrededor, uh -huh. eh, o, o mucha institución, pero en realidad, en el fondo, a la tierra vamos a volver, es verdad. Eh, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿Cuál es el número? ...5371-4600... ...bueno, esperamos que la gente... ...se siga comunicando, que nos siga hablando... Eh, ...por otra parte... Eh, ...cosas para decirles a todos... no eh, es, ...es libre eh, esto de poder pensar... ...y de poder comunicarse... ...pero también eh, es necesario... ...ser responsable... ...de aquello que uno comunica... ...y me parece que es parte de lo que hoy están proponiendo ustedes... ...¿cómo seguimos? ¿Quién me cuenta? Bueno... ...ahora vamos a hablar también... O sea ...dentro de lo alternativo... Fuimos a la Universidad de las Madres Que bueno, es una universidad Que surgió en el año 2000, el año 2000 Con eh, Buenafini a la cabeza Y un proyecto que se llevaba hace bastante tiempo Y se pudo concretar en ese año Y eh, recién este año Se logró que legalizaran el título que, en, el que... mes de, en el mes de abril Se legalizó el título Con lo cual muchas de las carreras Que, que se hacían como talleres o como, o como cursos Ahora tienen título oficial Y como nos contaban Era un... Para los estudiantes era otra inspiración recibirse ahí, porque hay carreras de, de abogados que era diferente, nos decía, de recibirse ahí que en otro lado, porque no es lo mismo recibirte ahí con, con lo que significa las madres que en otro lado, que puede ser pavo del Estado. Claro, porque es otra formación la que te dan ellos, es otro concept, es otro, otra forma de pensar, otro punto de vista te dan por ahí pensar las alternativas como un punto de vista distinto y que te permita también operar con otras realidades o con otras problemáticas, ¿no? Eh, la cuestión del de abogado, eh, por lo general, está pensando siempre en solamente cumplir algunos incerticios de la ley como para sacar un mango, y acá hay otra idea, que es la idea de hacer justicia, eh, que está bueno pensarlo desde ahí. Vamos a escuchar el audio en el que Alejandra Jiménez, la secretaria de Extensión de la Universidad Popular de las Madres este nos cuenta cuáles son las actividades que se pueden realizar en la universidad. Escuché vosotros. ¿Me, me puedes dar una idea de aproximadamente cuántos estudiantes cursan hoy en día? Y, y más o menos 800. 800. ¿Qué tipo de carreras se cursan? Bueno, entre 800 y 1000 estoy incluyendo eh, carreras, carreras de formación, carreras de grado, seminarios y talleres. Y por supuesto, eh, todos los alumnos que año a año pasan, que vienen de otras universidades a charlas, jornadas, conferencias y por supuesto tendríamos que también incluir como alumnos aquellos que preparan trabajos y ponencias en los dos congresos más importantes que tiene la universidad que es el Congreso de Economía Política y Derechos Humanos que empieza este jueves y el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos que empieza el 19 de noviembre. La Universidad Popular nace justamente de esa idea de que todos tengan la oportunidad. Aquellos que trabajan y por trabajar no pudieron insertarse en el sistema académico tradicional. Que sea por supuesto una alternativa, pero una alternativa que también les otorga una jerarquía académica que les permita después ejercer como profesionales. Uno habla de la lucha de, de más de 30 años de las madres. ¿De qué habla? Habla de esto. Uno mira alrededor todo lo que han creado alò oh que no es solo la universidad, la universidad, la radio, y el proyecto de construcción de viviendas, el proyecto Sueños Compartidos, eh, la biblioteca, la editorial, la imprenta, la librería, o sea, el espacio cultural Nuestros Hijos, en lo que, fue la, lo que es la ex ESMA. Es decir, si mira alrededor, todo lo que han, han hecho, las padres han hecho muchísimo más que muchísimos gobiernos en materia de educación, en materia de los, formar realmente mente en el sentido de Paulo Freire por ahí entonces estaría bueno eh, como recapitular porque ustedes no estuvieron ahí, estuvieron escuchando como oyentes eh, parte de lo que fue la entrevista esta fue una entrevista a quien? a sí, Alejandra sí. Jiménez, la secretaria de extensión de la universidad eh, ¿cómo fue esa situación? Eh, como cómo... bueno, eh, mi compañero Agustín se comunicó con, con esta señora Alejandra mediante mail, y bueno, arreglamos, pactamos un encuentro para entrevistarlo. El encuentro era en la Universidad de las Madres. Bueno, nosotros a llegar ahí tuvimos un desencuentro, pues nos mandaron a la radio, y bueno, la radio nos, nos atendieron muy bien, nos dieron mucha bola. Nos mandaron de vuelta a la universidad, y después de, de buscarla más o menos, pudimos eh, concretar la entrevista con ella, y bueno, le agradecemos por su tiempo que nos brindó. Está bueno por ahí esto de que, bueno, las confusiones también se dan en los lugares donde hay mucho para hacer o se está haciendo mucho. Eh, uno si va a, al espacio de las madres, la verdad es que va a encontrar que, que hay biblioteca, que hay lugar para para escribir, para comprar libros, pa, hay una radio, hay gente estudiando, hay una muestra itinerante, como mucha cosa, ¿no? Eh, ¿Qué carreras se dan en este espacio? Eh, se pueden cursar, bueno, carreras con el título habilitante, como les contábamos antes que son recién desde el mes de abril eh, está la carrera de trabajo social, la de abogacía y la licenciatura en historia por ahí una de las diferenciaciones está dada porque asistencia social, por ejemplo que asiste a aquella persona como una cosa externa, acá la, la carrera es trabajo social, es cuando uno trabaja con el otro y se hace parte de lo que el otro está viviendo, esa es una diferencia de concepción básica, por ejemplo eh, hay gente que con muy buena voluntad a veces lo que hace es ir a ayudar y después se las pica eh, el trabajador social lo que hace es implicarse en el proyecto eh, en el proceso hacerse cargo y lograr que el otro se movilice y cambie su estado ¿Sí? ¿Qué otras carreras hay? Hay carreras de formación como son las de Economía, Psicología Social, Periodismo e Investigación, Cine Documental, Capitalismo y Derechos Humanos y Cooperativismo. Por ahí entonces, por ejemplo, Psicología Social, que es una carrera que no se entendió durante muchos tiempos como si fuera una carrera. En la Argentina se daba como si fuera un curso y estaba eh, vedado para la gente que se recibía de esas carreras eh, tener la posibilidad de hacer clínica o trabajar prácticamente como si fuera con un título habilitante, porque en realidad eh, no se entendía que la psicología social sea una carrera universitaria, así que estuvo un avance. Ni hablar de la carrera de capitalismo, ya, digamos, es entender una posición crítica. Bien interesante por ahí. ¿Cómo ahora vamos a presentar algunas cuestiones, no? que vamos a escuchar? ¿Música? Vamos a escuchar el tema de Alejandro Valvis, eh, La Correntada que es un... Alejandro Valvis es un músico, cantante, compositor y productor uruguayo que en nuestro país resulta un tanto alternativo por el tipo de música que realiza. Este mezcla un poco el candombe con el carnaval. Pero bueno, al margen de eso, este Alejandro Valvis estuvo tocando ayer en el auditorio del Parque Centenario. Este, entre otros, hizo el tema que vamos a escuchar ahora, La Correntada. la espada derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la prazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaleros salen a robar.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 Ahora libre, ¿qué ¿eh? estábamos escuchando? Estamos escuchando La Saturnalia eh, de Objetos Perdidos Que también es una banda que yo por lo menos no conocía Porque justamente es una banda que pertenece al movimiento alternativo eh, Surgió hace más o menos un año Y son cuatro amigos que decidieron ponerse a hacer música y Porque es lo que les gusta y lo que los apasiona el, el tema de la música también a veces eh, se puede pensar como música alternativa y esto no necesita ser música rara ¿no? Eh, ¿cómo es eso? ¿cómo se entiende la cuestión de la música alternativa? Eh, o sea en realidad definimos música alternativa como más que nada el contenido de, de esa música por ejemplo eh, bueno yo iba a hablar de la banda de mi hermano Indianao en la que el objetivo más allá de, de, de lograr quizás tener una mayor difusión, es transmitir distintos mensajes. El mensaje de Indianao, por ejemplo, es eh, amarnos como seres humanos que somos y, y que haya paz en, en el mundo verdaderamente, ¿no? Y, y ese objetivo musical lo ponen en sus canciones. Entonces, cada vez que suena alguna canción de Indianao, como que se se va transmitiendo ¿no? ese mensaje. Eh, Ese mensaje como alternativo, porque hoy en día en el mundo no, no es muy común hablar de paz, y aunque suene medio... Y es revolucionario, escucha lo Mandela claro. cuando decía esto, ¿no? Intentar tener la paz y no agredir eh, termina siendo una propuesta revolucionaria. E incluso muchas veces es tomado como un chiste y, y en realidad es, es lo que verdaderamente nos hace mm. ser humanos. Yo empiezo a rescatar algunas cuestiones como para que los oyentes al 53714600 nos puedan ir eh, comunicando eh, las cosas que piensan, ¿no? Pero por ahí algunas cosas que fueron saliendo como está bueno acercarse a la cultura, vender libros eh, no es lo importante, pero si sí leerlos, eh, poder imprimir y que en esto aparezca el color, la forma, el sentido, el tacto, las formas que tienen que ver con aquello del disfrute, eh, que no nos olvidemos que somos partes de... Eh, Y vamos y venimos con la tierra porque somos parte de esa madre tierra, por ahí que el amor es importante para los humanos. Hay varias cosas que vamos como dejando ahí en la memoria de aquellos que están escuchando la libre del día de hoy. Eh, los chicos del Cortázar también se comunican con la gente y la gente nos llama al 53714600 y ¿qué nos dice? Bueno, Villa del Parque está escuchando Radio Ciudad, ¿no? Bastante. Liliana... Este, de Villa del Parque casualmente dice, me parece muy interesante el tema de la ecología debería instalarse en los medios, es la única manera de tomar conciencia a nivel global estamos en eso, los chicos están laburando en eso, vamos con más porque nos queda poco tiempo, bueno ahora vamos a escuchar eh, una entrevista que le hice a mi hermano Andrés Candia, integrante de Indianado eh, bueno, escuchamos vale Andrés Ibocandia, bandoneonista, integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Avellaneda. Y ahora, bueno, nuevos movimientos artísticos que han como apaciguado la cultura tanguera. También no hay que olvidarse que hay hay chicos y chicas que, que sí están interesados por el tango, ¿no? Eh, ¿Cómo te surgió la idea de, de este grupo de música que vos tenés que prevalece más el folklore que el tango? Bueno, el folclore nace porque yo lo conozco a Homero Carabajal en la escuela primaria y nos juntamos a, a cantar y, y a tocar, ¿no? Indianá se llama. Hacemos folclore, diríamos que la base es el folclore, pero como que tenemos distintas raíces y entonces se pueden hacer muchas cosas ¿no? estábamos escuchando ahí entonces a... a Andrés que forma parte de Indianado junto con Diego Santiago, Lisandro, Martina y Homero Carabajal el hijo de Peteco eh, justamente por él es que está más impregnado el folklore en esta banda y, y transmite en Eh, bueno, música folclórica y, y melódica también Pero con, con un mensaje muy claro ¿no? Que es lo que dije antes Por ahí pensarse como sujeto de amor O sujeto de encanto, no está nada mal eh, ¿Cómo que seguimos? Che. Bueno, hicimos otra entrevista A un chico llamado Gonzalo También es guitarrista de una banda La banda se llama Osculecido por los colores Y bueno, nada, en la entrevista Le preguntamos cómo surgió esto La idea que tiene, el estilo Bueno, escuchámoslo entonces Yo toco con César, y estamos en una banda que somos un dúo por ahora, llamada Oscurecido por los colores. ¿Te considerás vos como una persona alternativa a tu banda como algo alternativo? Sí, sí, sí que es instrumental y varía mucho, entonces sí, no es que sea estancado. Es una mezcla rara, porque es metal, onda, new metal, con varios estilos, no sé, tenemos mezclado con ya mezclado con, con muchas cosas. Estamos acá entonces en Dura Libre y yo digo, ah, hablan, por supuesto que hablan. <risa> sí ¿De que vamos a seguir hablando? Porque ahí escuchábamos algo de música, pero lo alternativo no se termina con la música, la lectura, ni la escritura, ni la forma de pensar. ¿Con qué más? Sí, nosotros con Franco vamos a hablar de deporte y esta en cierta forma igual es la parte como más capitalista del programa porque no hablamos de deportes que sean poco conocidos sino por ejemplo de la diferencia que había antes con el rugby o el hockey sobre césped que antes eran deportes alternativos y un día dejaron de serlos pero justamente por el capitalismo fue una cuestión de prensa, marketing y a la vez el desarrollo deportivo que tuvieron bueno nuestros propios deportistas quizás se transformó en algo más de élite también y sí y por ejemplo si comparamos hoy en día el rugby con, con Australia o Sudáfrica igual acá, en nuestro país sigue siendo alternativo, porque esos países es el es el deporte principal que también es de elite porque, por ejemplo en Sudáfrica el rugby lo juegan los blancos nada más, y lo mismo pasa sobre el hockey sobre césped, que si lo comparamos con Holanda nuestro país también sigue sigue siendo alternativo en Holanda el hockey sobre el césped hasta, hasta sobrepasa al fútbol en popularidad Bueno, también otro es el hockey sobre patines Que a medida que va pasando el tiempo Acaba tomando más lugar en los barrios Que antes no se veía Pero uno de los primeros provincias en llegar Fue en San Juan Este deporte, yo particularmente lo conocí el año pasado Y quedé muy impactado Porque me enteré que Argentina Había ganado cuatro títulos mundiales Y nunca había escuchado de él en mi vida Y que es una de las grandes potencias Y que tanto con el masculino como el femenino Nunca bajó de un quinto puesto en el ranking mundial Mira. y nunca lo había escuchado y siempre hablando de fútbol de fútbol y por bueno. ejemplo otra, españa que es otra potencia le abola al hockey sobre al, al hockey sobre patines al fútbol al tenis al autobolismo y nosotros no tenemos que ca al fútbol porque es el único deporte que, que lo por ahí está bueno ¿no? sí. eh, empezar como a ampliar algunos horizontes también sí, y también hablando de fútbol en nuestro país existen pasiones alternativas que esto se da en las provincias por ejemplo en Tucumán, Córdoba en San Juan, Mendoza los equipos de esos lugares tienen muchísimos hinchas y no son simplemente hinchas de River o Boca como supuestamente así se ve Sí, o a veces cuando se les lleva también el fútbol a, a comunidades que tienen alguna diferencia o física o, o también a veces eh, cuando se usa con, con otras cuestiones sociales no me acordaba el otro día cuando estaban hablando, hablando del programa, ustedes Eh, nombraban a los murciélagos, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Qué característica tiene Cuéntale a la gente. Que son personas no que juegan al fútbol con una pelota que adentro tiene como un sonajero. un zonajero que, que seguían por eso. Y la verdad es que es increíble cómo hacen para jugar porque siempre hay, muestran con famosos así y los famosos no hacen una pelota. Es increíble y admirable <risa> la voluntad que ponen por ahí entonces también pensar ¿no? eh, que todos pueden participar y que hay que buscar entonces el espacio de participación eh, yo los, les tengo que ir diciendo que nos quedamos sin tiempo el top está en el aire así que eh, lo que quieran dejar en la cabeza de la gente dos segundos nada más para despedirse y ya nos vamos bueno un agradecimiento y hablar aunque sea un segundito de las tomas no sé qué opinión les parece a ustedes eh, a mí me parece que algo para relacionar con todo lo que estuvo surgiendo en todos los distintos temas que tocamos es cuál es el rédito en estas cosas. En las tomas se dice que perdemos clase, pero aprendimos un montón de cosas sobre la vida, sobre el compañerismo, sobre limpiar, porque nadie en su puta vida limpia en su casa, pero en la toma sí, hacer un fuego, ese tipo de cosas. Empezar a ver qué rédito sacamos de las cosas y si puede ir más allá del capital. Sí. Y un mensaje para, para la sociedad es que los jóvenes estamos presentes, aunque no nos, no nos demostremos mucho. No nos muestren más, mucho. Aunque no se los quiera ver. Yo quiero decir que si nos tenemos que quedar hasta enero, porque faltan mm. faltan clases, yo me quedaría, mientras que mm. mi escuela esté estable, yo me quedo hasta enero. Que no me digan que van a extenderse las clases. No tengo problema de quedarme hasta enero con la escuela, condiciones. Así los chicos están diciendo algunas cuestiones. que piensan ellos? Hora Libre, les da el espacio. Gracias por estar ahí del otro lado. Eh, perdón, nos pasamos un segundito. Gracias, eh, ahora viene el boletín. Así que nosotros continuamos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.